Queridos amigos, despedimos un año 2016 difícil en varios aspectos para nuestro país. Pero nos deja la satisfacción de habernos reencontrado con ustedes en nuestros 80 años, creciendo día a día para seguir siendo su fiel compañía. La gran familia de Lautaro AM970 les desea el mayor de los éxitos en este nuevo año que comienza y decir juntos: ¡Bienvenido! 2017.